Por esta gracia. Agradezco mucho al Señor por, por gracia. s también, pues, al Señor por el cuidado que, que ha tenido para con las congregaciones h i j a s de Maracaibo, Mediajó, Maracaibo. 私たちの友は、エフェイン・ベ、eh, イ・エホー、私たちの友達マルケス、私たちの友達は、私たちの友達は、エェイン・ベー、私たちの友達は、エフェイン・ i イ・エホー、私イー、エフェイン・ベイ・エェイン・エイン・エフェイイエフェイェイン・ Por nos l l a m a d o n Giovanni Gutierrez,、eh, eh, perdón, eh, Giovanni, eh, bien, ve、eh, l a Colección allá en Turba, llamada de Camino, l Aguaya también, llamada Morá, a、eh, Yuri, Yurio Gutierre, y, y bueno, acá t o d o ustedes, Sebastián. Bien, entremos en materia, c o m la p a r a i a de esta semana, estamos pues comenzando el segundo libro de la t o r á h Shemot, Nombres. Eso e lo.、No. El jefe de Semón es llamado por los sabios de Israel como el jefe de Agrigoná, el libro de la redención. Y comienza diciendo: ¿Va a ser? Y estos son los nombres. de los hijos de Israel que llegaron a Egipto con Jacob, c a d a quien con su familia llegaron. Rubén, s i m ó n e v i Judá, Isaacar, s a b u r ó n Benjamín, Dan, n a p h t a l i Gad y Asher. Al enumerar los nombres, No, nuevamente, los nombres, el activo, el actual nos enseña que, a pesar de la esclavitud, sus nombres, su esencia, p e r m a n e c e i n t a c t o Vosotros queréis s e r primero cada nombre de, de, de ellos. Llama a Poderosamente la atención e l inicio de la pará, justamente con la mención de los nombres de los hijos de Israel, que son llamados cada uno por su nombre. Sin embargo, el Mesías de esta pará, Mosés, Moshe no, no es el Mesías, es un Mesías. Se ve aquí a Moshe como un Mesías. Vive una identidad doble. Estudiando la pasada, se me saltó de pronto de m i una pregunta que incluso la consulté con mi esposa. Me h i z o s a l i r de la concentración que estaba yo por el asunto de la me da para allá y me puse a investigar después de haber hablado con mi esposa. La preocupante pregunta fue si todo niño al nacer, su padre, ya decía un hombre, en casa de Moses, c u á l fue su nombre al nacer. Porque el nombre de m o i s é s fue dado por la princesa egipcia. La Biblia no menciona el nombre, un nombre específico, dado a m o i s é s dado por sus padres al nacer. El texto de Shemó 2,10 indica que la p r i c e s a egipcia, Que la princesa egipcia, q u e lo llamó Moshe, o Moshe, o Moshe en hebreo, porque de agua lo sacó, por eso fue, lo llamó Moshe. Sin embargo, la tradición judía y los textos d e m e d e a s Mosés tuvo varios nombres otorgados por, por su familia y su pueblo antes de ser adoptado. Porque el nombre adoptado, José, fue, justamente fue Mosés. Los nombres más destacados fue, son de g u t i é r r e z y k u t i e l considerado el nombre principal que le dio su madre, Jocabel. El otro nombre es t u v i a Tubia, significa Dios es bueno. Según algunas interpretaciones, su padre lo llamaron así. Al ver que era un niño hermoso, que era bueno, top, que h u b i a top al nacer. Bien, después de esta、eh, sumergida que me, que me eché, las aguas de la investigación, vamos a continuar con la p a r a c e n c i a Mosés、no、es, es, es un hebreo, Mesías, oculto. Bajo el nombre y la vestimenta de un príncipe egipcio. Esto es un paradero exacto con Yeshua. Una esencia totalmente hebrea, adotada por una cultura ajena durante siglos. ¿Lo、sí, siguen? No se pierda. La identidad de Mosés i está justa, incluso para él mismo, hasta el encuentro con la salsa ardiente. ¿Por qué se dice esto? Esta afirmación surge de interpretaciones teológicas y, y rabínicas. r e sugiere que Mosés vivió en una profunda crisis de identidad. Hasta su encuentro divino, su identidad e s t a b a oculta por las siguientes razones: Mosés creció una identidad dual. Moisés sea, tenía una identidad fragmentada. Recibió como un príncipe egipcio, pero con raíces hebreas. Recordemos que su hermana Miriam sugirió a la princesa buscar una noticia hebrea para apurarlo. La princesa egipcia Aceptó y mira, obviamente, a quien llevó, a, su, a Jocabez a su propia madre, a quien se le pagó un salario por crear y a m a m a n t a r a su propio hijo bajo la procesión real. Según la tradición y los textos del Midrash, este es periodo. De la cáncer y cuidado duró 24, aproximadamente 24 meses, dos años. Durante este tiempo se cree que Jocabel instruyó a Moses la fe y la tradición del pueblo hebreo antes de devolverlo al palacio para ser anotado formalmente. Por la princesa. Entonces, antes de huir de Egisto, intentó liberar a su pueblo bajo su propia comprensión de quién era. Bajo su propia comprensión de quién era. Pero fracasó. Y terminó como q un é como u pastor en m a r r i á n durante 40 años. En, el, en ese desierto, su i d entidad anterior, príncipe o libertador, se ocultó o se perdió en la h u m i l d a d de su vida nueva, de su nueva vida como pastor.、Es、decir, Al encontrarse con la salsa, Dios no sólo revela su nombre, d i o soy, s sino que le recuerda a Moisés sus raíces al presentarse como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto, amado, esto conecta a Moisés con. Con su historia personal y espiritual que había quedado en, la, en el segundo plano durante su exilio. Antes de la salsa, José simplemente era un pastor de ovejas. Este encuentro en la salsa prevera. Su verdadera identidad como profeta y mediador. Un rol que él mismo inicialmente rechaza por dudar de su capacidad. Según un comentario s de la Torah, como una hermana y d e s m o s é s no alcanzó su,、eh, su, estatu, su estatura espiritual, completa de inmediato. La salsa fue el inicio de un viaje de autodescubrimiento y cercanía con Hashem, que culminaría en el Sinaí. Su identidad estaba oculta. Porque Mosé no comprendía el propósito trascendental de su vida hasta que hacía el a m ó por su nombre desde la salsa. Transformando su visión de sí mismo con, de un pastor fugitivo a un libertador escogido. Referente a la salsa, una salsa que arde y no se consume. La interpretación estándar, por llamarlo de esa manera, la interpretación común que dan los ortodoxos, Dicen que la salsa es Israel, sufriendo pero no destruido. Pero bajo nuestra lupa, bajo nuestros antiguos mesiánicos, e l m o s í a en el fuego, la salsa es, una, es un arbusto humilde lleno de espinas. El fuego obviamente representa la presencia de la chichiná, de la gloria divina.、Amén. Aquí vemos, amados hijos, un anticipo de la encarnación. No reencarnación, encarnación. La divinidad, al estando en el humilde, Comisión humana. Las espinas la salsa prefiguran la s corona s de espinas, nos reflejan la pasión del suba. Están a s o c i a d a m a d o s El punto culminante de la identidad oculta de esta p a s a d a El nombre inefable es la revelación en la salsa ardiente. Mosés pregunta, estaba c o m e n z a n d o con Renato, y pregunta: Mosés, si me preguntan cuál es, es, es su nombre, ¿qué le voy a responder? Seré el Y yo sé, e y yo sé, el y y e sé. Amado, este, este no, no es solo un hombre, es una d e c l a r a c i ó n de existencia continua.、Amén. Aquí hay una c o n a c i ó n con la suya. En la vieja de esa, e su utiliza frecuentemente, y yo soy. Pero dice Anehú. El, el misterio aquí es que la identidad de Dios estaba oculta para los e s c i a v o s e Egipto. Ellos conocían al Dios de los padres, Dios, a, a, conocían a, a, a Elohim. Pero no era la naturaleza, e n t o r a De l nombre de cuatro de esta, Yugeva Gei. Bendito sea su nombre. Amados, i hacemos un análisis gramatical, descubrimos r e que no es solo un nombre estático, es un verbo en futuro. Así me e s t a b i e c i ó Mosés, i estaré contigo en esta redención y estaré contigo en l a f u t u r a r e d e n c i ó n e s La perspectiva nuestra es que me seca. Yo hará en capítulo 8, 50 y 58, cuando el Jesús dice, antes de antes que Abraham fuese a Niju, yo soy. Yo Soy él. Nosotros e s t a m reclamando deidad, e s t a m invocando la s promesa s de ella, de estar presente para redimir. ¿Me lo van a entender? Amén. En esta pasada hay, hay un pasaje extraño. Quizá muchos habrán preguntado, que es el capítulo 4, versículo 24, 26. Es cuando ocurre en el camino de regreso de Moisés, donde h a c é n intenta matar a Moisés. ¿Sí? Y s e f o r a o Séfora, su esposa, circuncida a su hijo. Como está escrito. Y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso más s a l i o Entonces, s e f u e a tomó un, per, un pedernal, c o n t o d o el perfuso de su hijo y lo echó a los pies de Moses y dijo: Tú eres. Ciertamente, un esposo de sangre para mí, y así lo dejó. Ella había dicho: entonces es el esposo de sangre a causa de la circuncisión. Muchos habían analizado este e n c i c l o Me imagino. Entender su, su interpretación. Pero qué está diciendo? Me dejan enfocar el mío.、Amén. La razón por la que Hashem intentó matar a Mosés i fue por el descuido del pacto de la circuncisión. m o s é s no había s e c u s i d a d o a su hijo menor. Posiblemente por la influencia de la cultura medianita de su esposa, Sefora, porque era medianita su esposa. O por las dificultades de viajes, los viajes. Sefora, al notar el peligro mortal, e l l a actuó. rápidamente las mujeres son a m o s y no s、pues. más peligrosas que un m u n o con una hojilla va a d u h a c e r por esa mujer p o r、sí. sea fuera por la mujer va a d u h a c e r pero no es vaya de una hojilla Un síndrome. Ella tomó un, un pedernal afiliado y se crució a su hijo. Dos, tomó los pies de Mosés con el, tocó los pies, tocó los pies de Mosés con el prepucio en sangre estado. Y el tercero, exclamó, ciertamente es un esposo de sangre para mí. Hermano, con este acto, la sangre del pacto redimió la vida de m o i s é s Porque el q o e lo iba a matar, lo que lo pudo redimir fue la sangre del, del pacto, la seducción, la sangre. Al llamado h a t á n Damín. Dice: Mi esposo me sangre. Se fue r e c o n o c e que su relación matrimonial había sido renovada y comprada a través de la sangre del rito de la circuncisión. ¿A quién le suena eso? Sangre que compra. De una persona. No puedo hacer, hay gente que quiere no puedo hacerlo. Desde una perspectiva judía m e s i á n i c a este evento es una sombra o tipo de realidades p i r i t u a l más p r o f u n d a r e l a c i o n a d a con el Mesías. La sangre que salva del juicio. Al igual que, la, que en la Pascua, donde la sangre en los l i t e r e s protegía de la muerte, aquí la sangre de la s e c u e s t r i ó n protege a m o i s é s d el juicio divino. Para los creyentes mesiánicos, esto prefigura. Esto prefigura La sangre de Jesús, que protege al creyente del juicio eterno.、Amén. El Mesías, como esposo de sangre, Jesús amado, es visto como el Jatán, h a t á n esposo, esposo definitivo, que derramó su propia sangre. Para adquirir a su esposa, para comprar a su esposa.、Amén. O sea, c o m la comunidad de creyentes. é l es, es el esposo de sangre que cumple el pacto perfectamente. h Amén. Hay, hay sustitución, hay. Redención. El hijo, el primogénito, el descendiente, es circuncidado para qué? Para salvar al padre, a Moses. m e s c a m esto n t e e apunta al, al sacrificio sustitutivo. El hijo de Dios entrega su vida y sangre. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. a Moisés é n m no podía liberar al pueblo de Israel si su propia casa, donde su propia casa no estaba en orden o en el pacto de Abraham, Si no cumplía con, con el mandamiento con su hijo de la circuncisión, no había un orden en su casa, no podía liberar al pueblo. Ellos nos enseñan que la autoridad espiritual en el reino de Dios requiere primero la obediencia interna a sus mandamientos. Sellados por la fe en la sangre del parto. Vemos ahora otro de, otro de otro punto de vista y voy a utilizar un poquito la g r a m a t r i a サブラーゲンマチューン、イバーゴーラーゲンマチューン、イバーゴーライバーゴーラーゲンマチューン、イバーゴチューン、イバーゴーラーゲンマチューン、イバーゴーラーゲンン、イ Los nombres no, no solo tienen un significado por sus letras, sino que, sino que por su valor numérico, la gramatía. Por ejemplo, el nombre de Moses se escribe con tres letras: Men, Shin, Ei, He. Su valor es cinco. El nombre de Dios, e l s h a l a i ¿verdad? El nombre con el que se reveló a los pastriacas, también suma 345. ¿Por qué es, esto es importante? ¿Por qué lo traje a c o r a z ó n Porque es importante. Cuando Dios le dice a m o i s é s en ella p a s a a á Yo me aparecí a Abraham, al ser y alajó, como el Sarai, h pero en, en, en mi nombre, yo jeba jey, no me di r a conocer. Hay un secreto escondido acá. m o i s、pues、e s es el contenedor de la, de la revelación anterior. Él lleva en su propio nombre la autoridad de Dios, pero partía t acá. 345, la suma de su nombre. Para poder ser el puente hacia la nueva revelación del nombre sagrado. ¿Está entendiendo? Amén. Moisés、pues、no es solo un líder. Su propia esencia numérica dice que él es el enviado del Dios t o d o p o d o s para presentar a l Dios Redentor.、Amén. Sin sobrevivir eso. El Mesías, de labios i n s e c u r s i s o e Él solo menciona, capítulo 6, d o 12, ver a nuestra para allá. Hay un detalle casi escandaloso, p o r d e c i r l o de esta forma, en el texto. Porque Mosés i se queja de ser incercusión de labios. La interpretación común que era. t r t a m o lo que normalmente la gente enseña. Ahora, la interpretación es grande que y bastante. La palabra en securicio siempre se usa para algo que está bloqueado o cubierto. Moses, el redentor, Siente que su mensaje está bloqueado. Ahora, ¿cuál es el vínculo mexicano? Según algunas tradiciones místicas, ojo, no me estoy metiendo c o n cosa s que no. Siempre yo busco referencia que tiene el peso, que tiene valor en lo que estamos hablando. Según alguna tradición mística y actual, el alma de Mosés i y la alma y la del Mesías están conectadas. Monseno fue el que dijo de b i n b e r t e s se le ha quedado un hermano mayor que yo. A él, escúchelo. ¿No le fue el que dijo? Ah, y una propensidad, ¿verdad? ¿Estaría o no e s t a r í a conectado el alma de Mosés con el alma de, de m o s í a El hecho de que el, el primero r e d e t o r Mosés, tuviera labios insecursivos, significa que la redención no viene. Por la, la elocuencia humana, ni por la fuerza de su discurso, sino por el poder puro de la palabra de Dios que fluye a través de un canal defectuoso. En mi caso, esto enseña. A los e b r e o s m e s á n i c o algo vital. Yeshua no vino con la apariencia de un orador, griego por supuesto, o, o un rey imponente, sino como un r e nuevo de tierra seca, Isaías 53. Amado, la identidad oculta de la fuerza de Dios se perfecciona en la debilidad de todos. Hay un detalle, un último detalle explosivo sobre la identidad de s e m o n La identidad de la sangre d el interno. Esto es como anticipando la culminación de la, de la redención que comienza en e s t o s capítulo. s Por eso se le llama el Ivo de la redención. s e muerde? Un nombre escrito en, la, en las puertas. ¿Cuál cree usted que sea? ¿Cuál es el que usted cree que es? Me, vayamos al momento de la plaga de los a plaga de primogénitos, aunque eso ocurre más adelante. Y y o m e l i m ó n es q v e habéis e el capítulo 1 que el conflicto es por la e d e n t i d a d de los hijos. e f r a ó n Porque el farol quiere borrar el nombre de los hijos d e b r e o s en el niño. Ahora, un concepto poco lo común. Los sabios e b e o s explican que cuando los hermanitas pusieron la sangre de los postes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En el inter de, la, de las puertas, no estaban solo marcando una,、no、estaban marcando una casa, una puerta. Estaban dibuj, dibujando algo. ¿Qué cree usted que será? Estaban dibujando una letra e s p a ñ l a La g e n La g e n La head es así. La con e A v si,、sí, la. Sí. Ahora, la l e r e h a head es la inicial de la palabra high, que significa vida. High, vida. Esa es la d e r e h a head. head. ¿Cuál es acá la relación v e mesiánica? En el pensamiento mesiánico, poner la sangre en vez de subir el cordero sobre nuestra casa, nuestra vida, nuestra identidad, e s lo que transforma nuestro nombre de e s c l a v o México a vivientes para Dios. Amén. Y eso l que acogió, eso eso l que está acogiendo hoy día.、Amén. Para concluir, a m a g o nombres y de, de hombres vestidos de Dios. s c o m o los nombres de, de esta lista que leímos de, al principio de los once nombres? a l a l l e n d o a j a c o para d o c Estos e nombres de esta lista inicial, el semón, son la semilla de la nación. Esta semilla, estos nombres, germina, nace y crece y florece el pueblo de Israel. Amén. La doble identidad de Mosés es el redentor que debe recordar. Mosés debe recordar quién es para poder liberar a otro. Mosés descubre que no es un príncipe egipcio, sino un hombre escogido para algo muy específico. liberar al pueblo e a m é n En paralelo, amado, con el, con el creyente que descubre su necesidad en el Mesías. Amén. El n o m b r e sobre todo el n o m b r e el salario, Dios de provisión. Ah, ayúdame, Dios de la. De la Relación y redención. Amén. Son dos nombres eh, eh, con, con algo empleado, con algo específico. Uno será como el proveedor, el que provee. Y el d o s q e va a r e í es la relación con Dios y la redención. Como les sube a ese mayor, ese m o s é s mayor, que no solo nos saca de la esclavitud, sino que nos da un hombre nuevo. Déjame que, déjame que te explique esto, amado. Sobre el hombre nuevo. La, co la conexión entre la liberación De la esclavitud y el otorgamiento de un hombre a un hombre es un tema central en la Biblia que culmina en la figura de Jehová. Esta transformación no es s o l o un cambio de la etiqueta, sino un cambio de naturaleza y destino. Te explico. Como funciona este proceso, según la perspectiva bíblica y judeo-mesánica. i el, el nuevo nombre, como sello de libertad, ya que en la antigüedad, un esclavo era propiedad de quien? Me sumamos, y su, su nombre solía reflejar su condición m e s e r i l u m b r e o. origen pagano como jesús cuando jesús libera a alguien me la calcula el pecado rompe la identidad antigua el viejo hombre y le otorga una nueva vida o sea le e s c l a v o s a hijo jesús le s q u e a d a En los años、oh, 15, 15, que ya no llama a su seguidor s esclavo, sino como, como el que lo llama, amigo,、Amén. Hijo de Dios. m e puede entender? Amén. Hay una identidad de victoria.、Eh, hay una identidad en el Victor, i l a m a d o a En Apocalipsis 2.17. Es una promesa de Yeshua a los creyentes que perseveran, ofreciéndole como el del maná escondido y recibir una piedra, una p i e d l e c i t a blanca, con un no, no, nuevo nombre, que solo el que la recibe conoce,、okay. simbolizando aprobación. Victoria sobre el pecado y una relación íntima personal con Dios. Esto simboliza, amados, una relación íntima personal con el Criador, donde Él define quién eres realmente, más allá de tus errores pasados. Así como Moisés, cuyo nombre significa sacar de agua. El rey llevó a Israel, llevó a Israel de la escaritura a la nueva identidad como Nación Santa. Es una raíz de n a Nación Mayor, aún mayor. Cambio de, de, de, de naturaleza, amado. En la Biblia, un cambio de nombre como Abraham a Abraham o d e j a c o b a Israel siempre marcaba un nuevo propósito divino. Yeshua es el Salvador. Su propio nombre, Yeshua, significa salvación. A llevar a su nombre, Se llamaron seguidores de s ú s e l Mesías. Participamos de su victoria sobre la muerte y la opresión.、Amén. ¿Qué representa hoy para sí? Para el 2016, esta enseñanza se interpreta como la, capaci la capacidad de r e i n v e s t i r s e reinvertirse espiritualmente. d No se ve por lo que fuiste en tu Egipto personal en el mundo, adicciones, miedo, fracaso, sino por la nueva criatura que eres en el Mesías. El Recibir un nuevo nombre significa que tu pasado ya no dicta tu futuro. Ahora, tu identidad está ligada a la de aquel que dijo a Jehú, Dios es Él. Ahora sí, concuerda. ¿eh? En resumen, y e h s h u a no solo te saca de la d esclavitud, sino que s e quita la ropa del esclavo y s e da una b u e n identidad de heredero sellada con un nombre que refleja su verdadero valor ante sus ojos. a r a sí para terminar. Creía, por eso e lo dije con una ojita suelta. Porque se me vino a, último, a última hora. El nombre que abre es más.、Amén. Hemos visto en Shemot. No es una sola lista de nombres. En un censo antiguo. Es el registro de cómo Dios preserva. La identidad de su pueblo en medio de la opresión. Desde la valentía de e s t a mujeres p a r t e r a l a m a d a s Cifra e s p u e que prefirieron el, el nombre de Dios, prefir, prefir, prefirieron obedecer. al Dios, sobre el decreto de Faraón, hasta m o i s é s que tuvo que despojarse de su identidad egipcia para abrazar su vecino como dios de esta hora. Te vemos despojando de esta vestidura que tenemos, amado. a m é ir como Nuestro d e s t i n o para liberar al que está opreso.、Amén. Todo nos apunta a una verdad mayor. Nuestra verdadera identidad, escuchen, no la define el mundo Egipto en el que vivimos, sino el nombre que nos h a llamado. Al igual que m o i s é s llevó el valor numérico, el Sarai, para que el señor, el nombre de Yujé Bajé, en su v i d o como el m o i s é s Mayor, él o él ocultó su gloria bajo una identidad humana para que nosotros, que habíamos olvidado nuestro nombre, Y, y el, el linaje en el siglo del pecado, podríamos recibir un hombre nom, nuevo y ser llamado Hijo del Altísimo.、Amén. Amado, hoy, al estudiar, semo, nosotros recordamos nombres del pasado, a u n que afirmamos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida del Cordeo. Amén Se ha pasado. Me voy a s g a d e t e r n o por este momento. La verdad es que estaba muy inquieto, el confieso de venir hoy acá. Por siempre hay esa en que estuvo. お前、ええ o sea,、eh, eh, eh, bueno, e,、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、ええ、 Las mujeres siempre, ¿sabes? Allí se encasan, malo. Y las mujeres, y porque si、sí、no es Es de verdad, Es nos ayuda. Eh, eh, opuesta, pero como, como, como, como, contraria, pero como es bueno, ¿verdad? Como, a veces como saca de s p u d o a、eh, m A minha postura, como eu, eu disse, meu papi, ele disse, me disse papi.、Ah, se <risos> <risos> <risos> <Si> contestar <risos> 20 pessoas, vamos.、E、realmente, d á aqui se a g u e n t a aí, muito mais. É dobre. Para un cansado, luego me, usted me hizo una p i a s t Ustedes fueron como, como l a m u j e r e p a t e a no hicieron caso a los pesos, hicieron caso a la voz de Dios. Amén. ¿Cómo se llama?